Imagina un sol de Andalucía, una cervecita y la mejor compañía. Ahora, imagina ese churrasco en su punto, o el serranito sabroso y crujiente que hace que tu paladar triunfe en sabores. Y esos caracoles con esas salsillas, mmm... Ahora, recuerda que ese lugar con encanto tiene nombre, Bar Hermanos Arroyo, en calle Cordal 39, en Dos Hermanas Sevilla. Bar Hermanos Arroyo, el sabor casero y auténtico de una cocina en familia.